Argentina 570 Más los estómagos, más las cabezas No queda nada salvo de este gran error El mundo sigue así, tan terrible y abrumado Que a mi lado me hará mucho mejor 12.30 de este mediodía, estamos en esto que es 1 contra 1, en el aire de AM570, en Radio Argentina, a través de la web, todo lo que pasa en este programa, todo lo que pasa en todo red, y todo lo que habitualmente hacemos con el grupo de trabajo, que es bastante grande y bastante bueno realmente en esta Liga Nacional de Básquetbol, lo podés ver reflejado a través de nuestra página uno contra 1 uno webcom ahí está. Eh, el grueso, lo básico, lo fundamental de las notas y también todo lo que los protagonistas nos cuentan. Como le vamos a preguntar al señor que está del otro lado y que le vamos a preguntar que nos cuente y le vamos a pedir que nos diga cómo se siente en este momento. Fernando Duró, ¿cómo le va? Campeón con Marinos en la Liga Profesional de Básquetbol de Venezuela, ¿cómo anda? Hola Fabián, este, buen día. La verdad que, bueno, muy, muy satisfecho eh, por, por, por el lauro conseguido, obviamente, y al mismo tiempo orgulloso de haber representado el básquetbol argentino en un lugar diferente, ¿no? Creo que el desafío más importante era eh, ver si se podía con nuestra filosofía, nuestras convicciones, nuestros valores, poder conseguir armar un equipo de básquetbol que pudiera salir campeón en Venezuela... Y bueno, gracias a Dios, a pesar que me tocó obviamente enfrentar a Néstor, este, orgulloso de los dos de representar el básquetbol argentino, ¿no? Bueno, y tomaste, digamos, no un fierro caliente, pero sí un equipo que estaba acostumbrado a ganar y a tener, porque ya tiene 11 títulos conseguidos en la Liga Profesional de, de los Estados Unidos, había ganado en el 2011, 2012, eh, no tuvo éxito en el 2013, pero había ganado en el 2014, y, y esto también te pone a vos un poquito más de, o te puso en su momento un poquito más de presión, si bien es cierto que estás acostumbrado, pero el hecho de estar en un equipo importante como para, para ganar el, el título, ¿no? Sí, decía en otra nota eh, para Argentina que Marinos es un equipo grande del fútbol argentino, el que deseen ustedes, eh, con la misma intensidad y pasión que lo vive el fútbol en Argentina, eh, donde las redes sociales, eh, los Twitter tienen muchísima influencia, este, obviamente en, en la masa, eh, con obviamente 5.000, 6.000 personas en la cancha por juego, Eh, llenan las canchas que se va a jugar de visitante Marino es el objetivo ¿no? es el River y Boca de, de Argentina así que realmente una experiencia impresionante eh, nunca dirigí un equipo de fútbol importante en Argentina entonces bueno, obviamente que sí obviamente llevé el proye mi proyecto mi programa deportivo eh, pero más que nada las convicciones los valores, el hecho de que todo el aprendizaje y la experiencia obviamente te lleva a focalizarte En lo, en, el, en lo más importante del entrenador, que es la cancha y el vestuario, ¿no? O sea, obviamente arranqué desde ahí y fuimos construyendo el equipo después, ¿no? 4 a 1 fue la serie, el último partido 85-81, eh, fue pareja, fuiste muy superior, hemos visto fragmentos, no pude ver todos los partidos, pero el sábado a la mañana en uno contra uno pasamos algunos fragmentos de los partidos, eh, y cuando uh -huh. estábamos armando el programa he visto imágenes en mayor cantidad... Eh, y por ahí no se puede llegar a determinar no lo que se ve son los estadios con muchísimo público un, un, un espectáculo realmente muy lindo muy dinámico este y cómo cómo lo viste vos fueron superiores en el trámite aparte de haber ganado la serie 4 a uno no yo lo que sentí que los resultados no no nunca se, solo el, el último partido se ajustó un poco a lo que era la final no eh, prácticamente igual tiene la, la parte de la gran la selección de Venezuela este, importados NBA y todos, eh, un espectáculo obviamente Guaros en lo previo impresionante eh, y Marinos obviamente con jugadores de experiencia, eh, con un trabajo defensivo que nos dio resultado todo el año, ese fue el gran cambio que tuvo digamos el equipo fíjate Fabián que el equipo en las valoraciones del año de la liga no tuvo ningún premio este nada ninguna mi asistencia ningún premio ninguno cuando históricamente marino siempre tenía alguna valoración importante la valoración claro. era del equipo claro. pero los resultados no los resultados de la final ...no tuvieron acordes salvo el último juego nos sacamos 20 puntos de, sacamos 20 puntos de diferencia de local el tercer juego ellos nos ganan por 20 y viste todo el segundo partido ganamos por 20 nosotros el cuarto partido eh, los resultados a no ser el último Nunca se ajustaron a lo que realmente se pensaba que podía ser la final, ¿no? Claro. Y eso porque a que les gusta a ellos, no le, a ellos les gustan los partidos cerrados, los partidos de un punto, los partidos de cierre. Eh, ahí no te condicionan absolutamente nada. Ah, cuando es por 20 la diferencia a favor o en contra, eh, o se aburren o la catarata de insultos llega llega en forma. La ¿Catarata ¿no? de insultos? Exactamente. ¿Y, y eso a qué se debe a, al trámite así de juego que está planteando. No sé, yo creo que nosotros, eh, en el momento que pudimos sostener la intensidad defensiva, eh, con la, tuvimos una rotación un poco más larga, eh, creo que defensivamente, tácticamente los jugadores tuvieron la disciplina que no es muy normal acá en Venezuela, y bueno, tratemos, lo más fuerte que tuvimos fue el vestuario, lo más fuerte que tuvimos fue las, que los chicos sintieran ...se sintieran parte, de, de, digamos, del trabajo... ...y lo conseguimos... Eh, ...un grupo que trabajó... ...se entrena poco, pero bueno, obviamente... ...en lo psicológico y en lo físico... ...hemos trabajado muy bien... ...Esteban Astroben ha hecho un gran trabajo... ...mi asistente Ronald Guillén... ...y Ernesto Mijares también han trabajado... ...conmigo a la par... ...el cuerpo médico... ...digamos que la estructura ayuda muchísimo... ...a que obviamente se pueda sostener... ...como por ejemplo... Eh, ...cuatro partidos en cinco días, tres, tres veces... Seis partidos en ocho días, cuatro veces. O sea, una locura, digamos, de, de, de calendario que tenés que tener a hacer muy bien las cosas en la parte mental también, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y vos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuviste? ¿Cómo tú, ¿Estabas contento? ¿Estabas yo bien? Yo me sentí muy bien. Yo me sentí muy bien. Eh, la verdad que, ya te dije, hace muchísimos años, eh, vos sabes bien cómo soy, que no, no, no dependo de qué dirán, sino... Eh, trabajo fuertemente con mis convicciones, mi carácter, este, obviamente, y me ha ayudado mucho la experiencia en Argentina, cuando en otra época se vivía más de lo que decían los demás que lo que realmente se, se hacía, se pensaba más en, el, en lo que pensaban los demás. Me vino muy bien, Argentina pasó por esa etapa de digamos de, este, de leer mucho internet y no y poco, poco de básquetbol y poco escuchar al entrenador, pero bueno, los entrenadores en Argentina tienen mucha influencia, que aquí no la tienen. Entonces, obviamente que es un saldo a favor de nuestra, nuestra liga, que ya tiene muchísima experiencia. Este, pero bueno, acá hay una gran poder de organización. Muchas cosas se pueden copiar para la liga argentina. Y bueno, creo que en definitiva tratar de llevar adelante un programa, un proyecto, una idea, una filosofía de vida como es la nuestra eh, con respecto al básquetbol. ¿no? Eh, ¿Cómo viste el nivel del campeonato, el nivel de juego? Sacando los dos equipos de la final que tienen jugadores importantes, reconocidos, eh, vos por ahí un poco más de mayor experiencia, más veterano, Néstor jugadores sí. de selección, digámosle a la gente sí. que los dos equipos este, fueron dirigidos en la final por técnicos argentinos, Néstor García de un lado, Fernando Duró del sí. otro, el campeón fue el equipo de Fernando Duró, Marinos 4-1 sobre Guaros, ¿cómo viste el resto del nivel de la competencia? No, yo, por ejemplo, hubo un eh viste como que el descubrimiento de América fue por aquí, acá también están viendo los españoles, a, a, a, han invadido un poco la liga, vienen a buscar sus dólares, como lo hacemos todos, pero bueno, es, es, es raro ver un español dirigiendo la América, ¿no? Eh, en, en españoles de, de nivel, no hay muchos cambios, Fabián, porque acá tienen el gran problema de que no hay de jóvenes, que... Claro. Yo los estoy siguiendo a ustedes por el, la, la, la página de la Liga Contenidos, que, que he escuchado relatar Lobras Quilmes, lo vi muy bien, lo vi excelente. Eh, veo chicos jóvenes de 21, 22 años tomando decisiones, están errando los tiros, pero están tomando decisiones. Eh, la transición de la Liga Argentina me parece que a veces uno, yo escucho, leo un poquito de mi liga y a veces se la castiga un poco, por, pero bueno, ya tenemos jóvenes de 22, 23, 24 años tomando decisiones. Acá el chico de 24 directamente no juega. Claro. Eh, yo, tengo, yo tuve un equipo de una edad muy alta. Eh, si yo tuviera que poner un jugador joven para darle tres minutos, el joven sería Oscar Torres, sería Jesús Urbina, serían jugadores de primer nivel. O sea, no, no... Es muy difícil ver... Si yo te diga, ¿cuántos jugadores jóvenes viste con proyección? Uno. A la voz decime, porque a veces como estamos inmersos en nuestra liga, parece que todo estuviera turbio en este momento. No. Eh, hay muchos jugadores, el otro día lo vi al chico de, de Peñarol, a Mazzarelli, tomando decisiones en un partido de playoff, eh, tomando un tiro que lo erró, y digo, mirá vos, piensa en la edad de, del chico ese, eh, acá, acá olvidate que un chico de esa edad tome una decisión importante en un juego, ¿no? Claro, claro, claro. claro Así claro. que no veo, eh, lo que sí ha sido... Eh, a ver, ¿cómo te puedo decir? Ha sido una sorpresa, Marinos. No porque haya salido campeón, pues ya salió campeón este subtítulo 11, sino por el sistema, sino porque se puede defender, sino porque se puede creer en el equipo. Y obviamente todos los jugadores han resaltado el equipo, no algún jugador estrella o algún importado. Y eso es lo más gratificante que me puedo llevar y el reconocimiento de ellos hacia mi persona, obviamente por haber seguido y ser justo con todos. ¿no? Fernando, ¿y cómo continúa tu carrera? ¿Tenés contrato ahí? ¿Te vas a quedar? ¿Querés volver a la Liga Nacional? No, por ahora la, la única carrera que voy a hacer es correr a mi mujer. O sea, Buah. en este momento pienso en descansar, eh, irme de vacaciones. Eh, sabes que tengo un campus para entrar mi primer campus para entrenadores y preparadores físicos con mucha expectativa para mí porque es el primero en julio. Eh, y bueno, me encantaría, obviamente, un trabajo con protagonismo, un trabajo con la Liga de las Américas, un trabajo que me permita seguir eh, proyectando, el, el... <tose> proyectando el nivel internacional y, por supuesto, equipos que tengan pretensiones. No me importa el desafío que sea para arriba. Eh, me da la impresión de que Marinos era un supo como bien dijiste en la presentación, Eso, acá no se acepta otra cosa que salir campeones, así que bueno, fue un super desafío, eh, lo pudimos hacer con obviamente con mucho esfuerzo y con mucha paciencia, y pero bueno, seguir trabajando voy a seguir trabajando, y ojalá sea en el mejor lugar y con mejores pretensiones vale deportivas que, que, que se pueda. ¿no? Vale decir que lo, por lo que vos decís, se desprende de tu palabra, que no tenés contrato todavía firmado con Marinos. No, no, no, estoy libre. Hoy estoy, ya estoy libre yo. Está este, bien. Estoy libre, por supuesto que siempre me encantaría dirigir en la Liga Argentina. Obviamente estar solo, lejos de, de, de mi gente, es, no es fácil ya y menos a mi edad. Así que bueno, espero que sea el mejor trabajo posible, lo más cerca posible de mi casa. Pero vos sabés que eso es complicado. Pero bueno, equipo con pretensiones, que obviamente va a ser una liga que la que viene eh, también más atrapante... Este, obviamente ya la gente se vaya acostumbrando un poco más, que es lo que le preocupa a todo el mundo. Este, y sin embargo, en los playoffs veo estadios eh, llenos con gente y con mucho interés. Así que realmente, este, ojalá, ya te digo, sea con trabajo, que eso es lo más importante, ¿sabes? Eh, Primer campus en julio para directores técnicos. Y preparadores físicos. Y sí. preparadores físicos. Del 9, del 9 al 12 de julio sí. en la ferma de Riobondo. Sí. Un desafío que me planteé, obviamente... Este, que me parece que es importante que se conozca el programa nuestro programa deportivo que haya la posibilidad para el preparador físico que se una al trabajo del entrenador, va a haber un trabajo combinado de entrenador y, y, entrenador y preparador físico dentro de la cancha para que vean cómo trabajamos este, los disertantes son de primer nivel, se va a hablar de management se va a hablar de eh, dirección de equipo se va a hablar de marketing deportivo de gestión deportiva, de valores del deporte que me parece que es lo que estamos un poco, hay que apuntalar un poquito para que obviamente hoy, donde las redes sociales, donde la, la información llega mucho más rápido, este, va, va, me parece que es de vital importancia para, para todos los entrenadores que empiezan y quieren llegar al alto rendimiento. ¿no? Fede, ¿y dónde se tiene que anotar la gente? La gente está, tiene un correo electrónico que es campusfernandoduro arroba gmail.com, ahí escriben, o en los Facebook, o el Facebook personal o el Facebook del campus de Fernando Duro campusfernando duro@gmail.com.com.ar.com.com.com.com similar.com ahí sí. se pueden ahí me piden toda la información y les mando toda la invitación para que obviamente puedan disponer de su tiempo horarios y, y tengan toda la programación del campus o sea, teórico por la mañana práctico por la tarde bueno estaría bueno darse una vueltita por el campus y están invitados como no por supuesto este creo que es Es un tema, son los temas que se vienen, eh, son los temas que ojalá aparezcan en la Argentina, la, el management, el marketing, eh, obviamente la gestión, obviamente los, los, el, que conozcan los programas y que los entrenadores tengan una guía, obviamente, claro. que después se elijan ellos su camino, ¿no? Te mandamos un beso enorme, un abrazo a la distancia, eh, felicitaciones por. Por este título, que también es un poco argentino. este Así es. Porque como bien vos dijiste en el arranque, de un técnico argentino sale campeón en Venezuela, ganándole la final a otro técnico argentino, dos técnicos de selección eh, y dos técnicos que han hecho una gran carrera en nuestro básquetbol. Fernando, el abrazo de siempre. Eh, y bueno, te hago extensivo el saludo de toda la gente del Centro de Galicia que este fin de semana estuve en el club y, y todos me preguntaban por vos, así que te mandan un, un beso enorme, qué sé eh, yo. No, José no, Alberto López, López este Gago, eh, el hermano Dios. de Gago, toda la gente que, que habitualmente. No me eh, así que todos ellos. Se se ponen, ponen, la, gracias, pues, saben, bueno, no tengo que decir nada, ya, ya nos conocen a los dos de dónde nacimos, así que obviamente que me pone muy contento. Eh, represento un poco a la gente que me aprecia, que me quiere, que es por la que me, me ocupo y hago todo este esfuerzo. Así que realmente les mando un saludo a todos y los espero verlos pronto. Nada más que eso, seguramente no vamos a ver algún partido de la final de la conferencia o final de la liga, que ahí estaremos y creo que va... Que preveo que va a haber equipo santiagueño en la final, así que bueno, obviamente <risa> mucho más seguido, ¿no? Bueno, dale, dale. Te mando un abrazo enorme. Igual para vos. Chau, chau. Bueno, y felicitaciones. Fernando Duró, técnico campeón.